Samba de frec, samba moderno e o samba quadrado. Canta y ciranda al frevo, un poco más chichibayón enchachado Mas não cante essa voz al bonita porque ela está com el marido del lado Canta, canta mía Bueno, a ver si tenemos a Plinio ahora sí Te escucho Hernán, buen día Buen día a todos los oyentes de Radio Centenario Gran gusto nuestra charla semanal Bueno las, bueno, las disculpas. A ver, acá A ver, que acá estoy que silenciándome. Este... Eh, eh, las gracias. disculpas, Plinio, por la, por la demora. Estábamos con una rebeldía acá de internet. La internet es así, siempre se pone, no funciona cuando necesita. Eh, sí, funciona. Sí, sobre todo con el WhatsApp, eh, porque por el Zoom te estábamos viendo bien. Bueno, aprovechemos el tiempo, Plinio. Estábamos diciendo semana donde el Eh, Brasil asumió la presidencia del Mercosur, ¿verdad? Con la promesa Lula se planta como el interlocutor que lograría hacer avanzar el acuerdo con la Unión Europea, ¿qué te parece esa, esa, ese desafío o esa promesa de Lula? Yo creo que eh, sí Lula tiene interés en hacer esta negociación con con la Unión Europea eh, pero eh, por lo que se ve aquí por las noticias de periódicos porque no tengo más informaciones sobre esto mm. eh, el problema central es eh, hacer un, un, un acuerdo que sea más o menos equilibrado en las exigencias de la uh, Unión Europea en relación a las contrapartidas de América Latina sobre todo ambientales lo que no la reclama Aquí es que la Unión Europea demanda mucho, pero hace poco. O sea, ella pide retalaciones muy fuertes si no se cumplen los acuerdos ambientales, mm. pero los europeos cuando ellos no cumplen no pasa nada. Entonces es un poquito un problema de soberanía. Yo creo que este es el de lo que se puede transpirar por la prensa brasileña. Este es, yo creo que es el problema clave que está emperrando un poco la... La, el cierre de las negociaciones. Sí, eh, Lula se ha quejado públicamente cuando se venía avanzando en la redacción de un acuerdo Mercosur-Unión Europea con que la Unión Europea eh, envió como un anexo ¿verdad? con eh, exigencias ambientales sobre todo de la, de la Amazonía y se ve esto como una maniobra en realidad impulsada por los sectores proteccionistas, que se comprenden además en una Europa que está con una economía eh, que no está para nada fácil, en realidad como una maniobra de, de postergar ese acuerdo eh, para proteger los sectores que se verían afectados con, con un acuerdo con, con eh, Sudamérica y con el Mercosur, ¿no? Exactamente esto que dijiste, Hernán. Y este no es un problema nuevo, es un problema bien antiguo y muy fuerte que los pequeños agricultores, los medianos agricultores, son un lobby político muy poderoso en Francia mm -hmm. y, y son ellos que serían perjudicados por esta, digamos negociación con América Latina entonces, a, Lula, a la última hora, la Comisión Europea metió un anexo que por lo que dice Lula es un anexo muy vertical en el sentido Lula llegó a, a ponerla, la, a decir, es un acuerdo neocolonial, lo que mm -hmm. me pareció muy, muy fuerte en la boca de Lula, que siempre mm. es muy prudente con las palabras, ¿no? Sobre todo cuando habla con el exterior. Mm. Entonces, yo creo que es por ahí que pasa, o sea, no sabemos si la Unión Europea, de hecho, quiere el acuerdo, y, y yo creo que este es el problema central. Sí, también aspira eh, a tomar el comando, digamos, de las negociaciones como bloque con China, ¿no? Porque intentando incluso frenar esta actitud rebelde que mantiene el gobierno uruguayo, por ejemplo, que nuevamente no firmó la declaración final de la cumbre de esta semana, sacó una declaración aparte y que aspira a negociar en forma bilateral un acuerdo con, con China, nada más y nada menos, Lula, eh, con, con la... la buena relación que tiene con China, eh, se quiere poner al hombro ese, ese proceso de acuerdos como bloque, ¿no? Sí, y yo creo que para allá, un poco de, de la posición personal de Lula, eh, para que nosotros tengamos un mínimo de condición de negociación, tenemos que negociar unidos, ¿no? Cualquier presidente del Mercosur, yo creo que tendría que tener este papel de decir, mira, mejor negociar unidos. porque siempre el juego del fuerte es desunir los más uh, débiles claro. ¿no? entonces cuando Uruguay hace esta jugada personal digamos individual puede ganar algunas migajas en el corto plazo pero con seguridad va a perder a largo plazo porque el poder de negociación de Uruguay así como de Brasil y de, pero de, de Paraguay mucho y de Argentina individual es mucho menor que colectivo Entonces yo creo que también hay ahí, a lo mejor porque acompaño de lejos, un poquito de juego para la platea del presidente uruguayo, ¿no? que quiere decir que es muy zorro, muy listo y que va a ser una negociación sensacional. Yo creo que los chinos son más listos y que mejor que nos demos la mano y intentemos sobrevivir unidos que individualmente. exactamente, bueno Plinio yendo a la política interna eh, se ha dado la votación de una reforma tributaria por parte del Congreso brasileño y leímos por ahí que incluso contó con votos de eh, legisladores de congresistas bolsonaristas ¿Cómo, ¿cómo ha sido esa negociación y qué, qué visión tenés de la reforma tributaria? Entonces esta semana Hernán, aquí ...en Brasil yo creo que es una semana simbólica... ...porque ahora empieza eh, el gobierno... ...con todos los parámetros que, que políticos y económicos... ...que delimitan la capacidad de acción del gobierno... Y, ...y con el esfuerzo de estabilizar el orden... no ...de estabilizar un nuevo régimen... ...o sea, ¿qué régimen? La idea de dar una solución a la crisis política institucional... Por adentro del precario estado de derecho que sobró los últimos golpes, eh, no, de los golpes pasados. Entonces, no es solo la reforma tributaria. La reforma tributaria es básicamente una modernización técnica uh -huh. del sistema tributario que es labiríntico. Entonces, era una cosa, básicamente esto, no se sabe mucho lo que hay porque se. se presentó y se votó en una semana un proyecto extraordinariamente complejo que exigiría para un profesional de economía por lo menos una semana con un equipo de técnicos para comprender lo que pasó. O sea, los diputados votaron sin saber lo que votaban, pero el gran capital sí sabía lo que votaba porque opinaron y ya tenían, digamos, reuniones privilegiadas. Tanto es así La Federación de la Industria de São Paulo votó a favor, los la Federación de los Bancos votó a favor, todos los economistas hicieron eh, neoliberales hicieron un, más no, no, no, no, notables, ¿no? De mayor prestigio uh -huh. y eh, hicieron un manifiesto que con aprobación, bueno y incluso parte importante de los diputados de bol del bolsonarismo, incluso el gobernador de São Paulo votó a favor en el caso del gobernador de Sao Paulo hubo una, una polémica eh, pública filmada mm. con Bolsonaro porque él de, trataba de decir mira nos conviene <risas> decían en realidad lo, lo siguiente nos conviene porque el gran capital quiere mm. y, y, y Bolsonaro dice no, pero nosotros tenemos que ser contra, en fin y esto fue publicado entonces esto es la reforma tributaria para eh, además de la reforma tributaria en la semana pasada se votó la ineligibilidad de Bolsonaro oficialmente yo creo que no habíamos discutido eso todavía aquí eh, que, sí, no recuerdo que, a mí, que, a que, sí. que Bolsonaro no va a poder disputar la próxima elección y muy probablemente la otra tampoco esto todavía está ambiguo pero hay una discusión o sea En esta semana se aprobó la, la, el problema económico y el problema político. ¿no? El tercer eh, cosa importante es que el Centraón, que hablamos siempre uh -huh. del Centraón, son los fisiológicos, ¿no? que son, es que son un grupo de extrema derecha. Ellos quieren los mini, algunos ministerios de Lula. Y, y el precio de esta votación y de esta, digamos, estabilización temporaria es. que van a lograr ahora el Ministerio de Turismo, que hacía tiempo que ya cobizaban pero no conseguían tener. Y ahora, bueno, con los votos Lula va a entregar el Ministerio. Entonces, es, digamos, del punto de vista político, institucional, el inicio del gobierno Lula y una marginalización fuerte de Bolsonaro por el momento. Claro, para terminar y no quedar muy largo aquí en la, en la, en la respuesta, Eh, el test es ver si funciona, o sea, si estabiliza de hecho eh, la, las peleas intraburguesas y por cuánto tiempo el pueblo va a quedar calmo, uh -huh. porque aunque la, de, la izquierda esté muy baja, no, muy desorganizada, las protestas sociales no dependen de la izquierda, dependen de las contradicciones reales en el seno del pueblo. Y, y esto está muy fuerte aquí en Brasil entonces uh -huh. yo creo que este es un poco el resumo de, de la semana que, que es una semana yo creo simbólica ¿no? el gobierno empieza en julio claro, o sea que la en, en conclusión también teniendo en cuenta los apoyos que mencionaste, las reacciones no se puede esperar mucho bueno de la reforma tributaria Mira, yo diría que es una reforma tributaria técnica y mm. de, de, de un cierto punto de vista necesaria porque mm. como la economía es muy muy eh, heterogénea y el sistema tributario brasileño tiene su base en, en la reforma de los años 60 y la economía cambió mucho después mm. de eso entonces quedó una cosa burocrática infernal entonces en este punto digamos hay un... se hace algo necesario, Ajá. pero no se cambia nada, por eso yo creo que el capital le gustó tanto, o sea, el problema distributivo no cambió nada. Claro. La, el aumento de la, de la carga tributaria para que el Estado tenga más plata para hacer más política pública, tampoco se tocó nada. Entonces, esto le pareció al capital interesante, porque moderniza el sistema, simplifica un poco el sistema, pero no cambia nada. Ahora, Hay que ahora ver lo que había el, lo que hay en el paquete, porque un sistema tributario es siempre muy complejo, no. Tenemos, no podemos olvidar que el Estado burgués empieza con los impuestos, se llama impuesto, no, Hernán? no se llama voluntario. Claro. Entonces, claro. Y, y, ha, y, y, y hay un problemas federativos, no. Brasil es muy grande, estados de diferentes potencias económicas, municipios. Entonces hay que ver cómo se va a distribuir la torta entre todos los los las, los entes gubernamentales y esto es un lío, pero es una reforma tecnocrática, prudente, que se va uh, a imponer de hecho de manera homeopática, mm. o sea, empiezan a hacer, pero lo que va a resultar de esto todavía no sabemos en verdad. Muy bien, Plinio, eh, dejamos eh, por acá, entonces ya llegamos al mediodía, por lo menos pudimos sintetizar eh, dos temas centrales que se destacaban esta semana en cuanto a la realidad brasileña y la realidad regional también. Eh, te agradecemos el esfuerzo de estar este viernes con nosotros, te mandamos un abrazo como siempre. No, siempre un gusto hablar con Radio Centenario, un abrazo a ti y a todos los oyentes. Hasta la semana próxima. Hasta, y es claro que a nuestra Comandante Suprema, que es Ángel. Exacto, que está haciendo tareas afuera de la radio, pero va a estar la semana que viene contigo seguramente. Un abrazo, Plinio. Sí, un fuerte abrazo, Hernán.